er ben <mully> estamos preparados esto dicho en inglés por Michael Buffer va a sonar realmente espectacular mañana en el MGM de Las Vegas Nevada, Estados Unidos es la antesala este asalto número 166 de boxeo planeta aquí en Del Plata 107.5 para lo que es la previa de uno de los combates más trascendentes de los últimos tiempos que tenga un boxeador argentino. En este caso, Marco René, el chino Maidana. Por supuesto que siempre te reiteramos, la puesta en el aire... ...es de Santiago Siete Case. ...Roby Cove es nuestro corresponsal en Capital Federal... ...nuestro padrino es Mingo Rafaeli, ...titular de Campeones en el Ring... ...de la emisora Cadena Eco... ...de Buenos Aires... ...nuestros asesores son Aníbal Bosque, Enrique Sánchez... ...y por supuesto... ...lo más importante... ...sos vos que estás del otro lado... ...donde quiera que estés... Gracias por tenernos en cuenta. Y por supuesto, Radio del Plata 107.5 te da la posibilidad de comunicarte a través del 0341 156 168686 86, 86 para que mediante un mensajito o por el sistema WhatsApp nos des tu opinión acerca de qué es lo que puede suceder en el día de mañana, 13 de septiembre, con Marcos René, el chino Maidana y Floyd Mayweather. Hoy por hoy considerado este último el mejor del mundo, libra por libra y hace un rato largo. Aprovechamos para agradecer el respaldo comercial para poder realizar esto que es Boxeo Planeta desde la ciudad de Rosario. Santa Fe, República Argentina, para todo el mundo, apoyados en nuestro blog www.boxeoplaneta.blogspot.com y por supuesto, si querés recomendarlo no solamente para Boxeoplaneta, sino para toda la programación, www.radiodelplatarosario.com.ar. Antes de ir a la primera pausa, mientras esperamos la comunicación con Las Vegas y con mi amigo Damián Casino, te reitero, La gratitud enorme que nosotros tenemos por las autoridades de la emisora y por supuesto también por los componentes del cuerpo de deportes, especialmente por Pablo Gavira y por los chicos que hacen el fútbol de la Primera División, que realmente están comenzando a crecer cada vez más y me parece que se van a convertir en poco tiempo los número uno. Indudablemente que la ansiedad nos... Nos llena, por supuesto, de, de, de, de, de adrenalina para mañana. Pero ayer tuvimos una previa que te la vamos a comentar después que vengamos de la primera pausa comercial y le empecemos a meter un poquitito de cortina con el género musical que podremos titular con la nuestra y con la de ellos. Con la de ellos y con la nuestra. Ya volvemos. Santiago, todo tuyo.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 Seguimos en Boxeo Planeta. Bellísimo, un tema realmente bellísimo. Es simple, es contundente, tiene apenas dos niñitas. Vino vía WhatsApp. Ya te llamo, te estoy escuchando desde Las Vegas. Firmado, Damián Casino mi amigo e integrante de esto que es boxeo planeta edición número 166 en Boxeo Planeta, eh, como si estuviera a mi derecha, en el Rincón Azul. 25 años de actividad en el boxeo recreativo. Un tipazo, mi amigo Damián Casino, desde Las Vegas. El abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va, Luisito? Bueno, eh, muy contento de poder eh, estar eh, aquí, en este lugar, en este momento en lo que va a ser eh, la, la gran pelea entre Marco René, el chino Maidana y, por supuesto, eh, Floyd Mayweather. Eh, estuviste eh, haciendo de todo un poco. Este, estuviste paseando con, con Néstor Yuria, estuviste en los pesajes, estuviste en la conferencia de prensa, estuviste haciendo como vos sabés hacerlo, con pasión y, para colmo, en la meca del boxeo. Eh, Tu alegría es mi alegría, Damián. Eh, eh, comenzá por donde quieras. Desarrollá el trabajo por donde te parezca lo más importante. Boxeo Planeta es todo tuyo. El oyente hoy te quiere escuchar más a vos que a mí. Sí, Luis, bueno, por supuesto, eh, saludarlo también a, y agradecerle a la gente que nos pone en el aire a toda la audiencia de Boxeo Planeta. Eh, como bien decías, estar en este mítico lugar, Las Vegas, eh, es todo, todo realmente diferente aquí los tiempos son totalmente distintos y, y bueno, se está viviendo un, realmente un ambiente de lo que va a ser eh, por supuesto la pelea del día sábado pero también tuvimos la posibilidad cubriendo para Boxeo Planeta uh -huh. eh, y del Plata Rosario 107.5 eh, la pelea en la que Jesús Cuellar eh, superó por nocaut técnico en el segundo asalto a Juanma López ...esto lo pudimos eh, ver en el Hard Rock Hotel y Casino aquí en Las Vegas... ...y realmente, bueno, lo, el despliegue de Cuellar fue sin fisuras... ...un, un Cuellar eh, trabajando muy, muy contundente con los golpes... Eh, ...muy concentrado en peleas, salió, como nos había manifestado en la conferencia de prensa... ...realmente a terminar la pelea eh, cuanto antes y, y también a arriesgar un poco porque sabemos... El puertorriqueño Juanma López también eh, eh, tiene su pegada, pero nada pudo hacer eh, frente a, a Cuellar, que realmente está y lo ha demostrado para las grandes ligas. Es decir que Boxeo Planeta ha estado también en el Hot eh, Hotel y Casino, y por supuesto, seguramente vamos a estar desde tempranito, eh, el día de mañana, cubriendo la gran... Elea de Marcos René, el chino Maidana. Te cuento Luis que hoy ha llegado cantidad de gente enorme desde todos eh, bueno, los lugares de Estados Unidos eh, hay mucha afición eh, mexicana que también sabemos que apoya al chino Maidana, eh, se acerca también eh, la, la fiesta que los mexicanos recuerdan de, de la independencia y, y por eso aquí en Las Vegas se vive de forma diferente. Eh, hoy tuvimos la posibilidad de presenciar eh, el pesaje. Te cuento que Marcos René del Chino Magana, eh, dio 146 eh, libras y ya te confirmo, Floyd Mayweather dio 146 libras y media. Eh, ambos entraron en categoría y van a estar disputando... Eh, el título mm, Super Welter y Welter de Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, Damián, que traducido a kilos, el chino estuvo en 66 kilos, 228 gramos, y Floyd Mayweather en 66 kilos, 451 gramos. Perfecto, amigo. Sí, eh, han estado bien con, con los quilajes, eh, también eh, se pesaron eh, Miguel Vázquez, en Mickey Bay, uh -huh. eh, Manuel Román, Leo Santa Cruz eh, y también lo hizo de la misma manera Alfredo, el perro angulo eh, que va a enfrentar a James de la Rosa bien. Eh, te cuento que en las apuestas no viene bien Marcos, eh, el chino Maidana eh, Floyd Mayweather es el favorito seguramente por lo que significa boxísticamente el, el americano pero eh, el chino Maidana tiene chances, eh, aquí se lo, se lo ve con muchas posibilidades porque eh, lo decía Robert García eh, han trabajado y ajustado eh, algunos aspectos técnicos y también en lo que hace a la preparación eh, si vos eh, observás, el chino entró más liviano que, que Floyd Mayweather sí, señor. y esa era una de las eh, digamos eh, Metas. Para, para entrar claro. eh, en este combate uh -huh. hacerlo un poquito más liviano y así pretender que el chino llegue tirando golpes a los dos asaltos, Luis. Bien, eh, con relación a, a, a todo ese alrededor eh, que tiene el, el chino Maidana, eh, ¿te sorprendió, te gratificó? ¿Cómo lo podrías calificar a un compatriota eh, que tiene una estructura, una logística realmente diferente a nuestros pugilistas aquí en Argentina? ¿Cómo dimensionás esa parte? Mira, yo observé Marcos Maidana, eh, siempre lo hemos notado eh, de la misma manera. Sabemos que el chino eh, es de, de, de pocas palabras, pero se nos notó muy confiado, muy concentrado eh, y con ganas de, de bueno de destronar a, a Floyd Mayweather y cambiar esta historia que tiene eh, eh, Floyd Mayweather de bueno de estar y conservar su invicto, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, si vos sí. querés, te, te puedo eh, dar eh, las palabras que Sebastián Contursi tuvo para Boxeo Planeta. ¿Lo, lo querés escuchar? Eh, acá manda Damián Casino desde Las Vegas. Usted tiene el material que le parezca más importante para el oyente, amigo. Eh, está saliendo perfecto y después tengo algunos regal, un regalito musical, hay una cortinita que te va a hacer sentir bien. Eh, vamos con Contursi, si querés. Ahí ya estamos preparando el equipo y Sebastián Contursi para Opción Planeta. Muy bien, estamos con Damián Casino, que por supuesto está trabajando y mucho, y, y, y ahí estamos. Hola, sí, ¿puedo pedir un cortito? Hola. Sí se escucha nítido ahí alguien pidió un cortadito que, que bien argento, me, me pareció el timbre de vos y tendrá que ver con el inicio de la nota damián estamos estamos sí sí estamos preparando el, el equipo eh, ya lo vamos a tener bien y te cuento que que hubo hay, hay mucha gente que está um, viniendo desde Argentina mucha mucho público uh -huh. eh, ayer eh, tuvimos la posibilidad um, de, de, de estar con el Chino Maidana junto a el chaqueño Palercino que, como vos bien sabés va a estar eh, cantando y acompañando eh, en el, el camino al ring a, al Chino Maidana y, y bueno, le ha, le ha dedicado una canción eh, es. que estaría de turismo eh, aquí en, en Las Vegas, eh, otorgando eh, un agasajo al Santafecino eh y por supuesto a, a toda la, la gente que lo, lo rodea su, su equipo técnico eh, es decir que, bueno, el chino está contenido, está con su público, está confiado. Aquí, Luis, las sí. condiciones están dadas para el batacazo. Seguramente, eh, estarán los puños del chino la posibilidad de hacer historia. Y digo esto de hacer historia porque sabemos que hay dos eh, títulos en juego. Eh, esa sería la segunda vez que en la historia del boxeo se puede dar un caso semejante, eh, recordamos y le recordamos a la audiencia que en una oportunidad peleó eh, Ray Sugar Leonard con Tony Lalón eh, y fueron sí, sí, los sí. dos títulos que tuvieron en los juegos esa noche, mediano y super, y super... mediano, eh, que ganó Ray Sugar Leonard. Y en este caso, eh, Floyd My estará exponiendo, eh, así se lo permitió eh, Mauricio Suleimán. Eh, por el, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, uh -huh. eh, él lo, bueno, le, le, le otorgaron la posibilidad de que estén en disputa los dos títulos en una misma noche. Mira vos, sí, bárbaro. Te hago una preguntita. Eh, estuviste eh, viajando con Eduardo Beyuc. Eh, obviamente has estado con Néstor Lluria. Eh, ¿Alguno de los colegas que, que, que, que puedas este, mencionar que han estado allí, que, o que están, mejor dicho, bueno, contigo? Luis, eh, aquí tenemos la posibilidad de, de trabajar con, con un montón de colegas. Eh, tenemos a Eduardo Bullú, por supuesto, que vino para cubrir este caso, para Revista Gente, eh, el colega de Rosario, Néstor Yuria. Eh, por ahí lo vimos a Ovaldito Príncipe, a bueno, está Horacio Pagani, el compañero bien. y colega Charito. Bueno, ah, está, está eh, todo, toda la, la, la gente sí. que realmente eh, está en el boxeo, se ha dado cita en esta, en, esta, en esta oportunidad, digo yo, que puede tener características históricas. ¿no? Bien. ¿En, ¿Puede ser que alrededor de 8.000 espectadores tengan cabida en, en, en, en, en, en la noche de mañana? cómo repetime, Luis, que se... se... ¿El, el, el público, ¿puede oscilar en cuanto a cantidad entre 8.000 o 9.000 espectadores? Sí, aquí eh, las entradas están totalmente agotadas, eh, el MGM Grand Arena está colmado y eh, se están. Bueno, hay, hay entradas de reventa que están oscilando en el orden de los mil dólares, Luis. Eh, eh, la, la, la entrada más económica estaba costando trescientos dólares y hoy por hoy se está manejando. Eh, el precio de casi mil dólares en la reventa. Mira vos, te hago una consulta. Eh, eh, el, el saquito que lució el chino Maidana el otro día, ¿lo compró y William? Porque a mí me parece que había uno parecido por ahí. Sí, <risa> eh, eh, realmente eh, aquí chino ha, ha cambiado su vestimenta y por supuesto se ha puesto a corda. Sabemos que tiene un sponsor que, que lo está acompañando en ese sentido. Uh -huh. eh, y bueno. Eh, aquí se lo ve con como unos ojos o se ha sabido la, la gente que lo rodea a sí. nivel marketing al chino también lo ha sabido manejar claro. bien, y eso se nota no sí a ver te quiere, Santiago te quiere regalar algo escúchate esto también a ver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 La cruz, cruel en el cartel te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Damián, eh, ¿Sí? me imagino que la emoción de cuando lo escuchamos juntos aquí en el estudio es una. Y que Así lo escuches es. allí en Las Vegas, contame qué se siente amigo. Eh, te cuento que estoy acompañado de un amigo argentino que vive aquí en Las Vegas, eh, Osvaldo Ayala, que bueno, uh -huh. me, me está acompañando, me abrió las puertas de su casa, yo realmente se lo tengo que agradecer y, y mucho porque eh bueno conocerlo Osvaldo, hace un poquito tiempo que, que estamos juntos, pero realmente eh, bueno, eh, es como como escuchaba recién este tango y lo decía también Osvaldo, eh, siempre recordar Argentina y cuando uno está muy lejos se se pone un poco nostálgico pero Pero bueno, eh, hoy nos no tiene esta gran posibilidad de tenerlo al santafesino uh -huh. disputando una corona frente al mítico Floyd Mayweather ¿no? Bien, ¿querés que hagamos un, un pequeño paréntesis y después continuás con todo el trabajo que... Volvemos eh, si querés, ir a, a una pausa y volvemos eh, en minutos más a entablar una, una nueva comunicación Bueno, cómo no eh, Damián, desde ya, bueno, el primer gran abrazo de la noche y, y nos estamos encontrando en minutitos nomás en esto que contigo siempre de hicimos asalto vuelta roundo capítulo en número 166. Ya volvemos con también casino desde Las Vegas por del Plata 1075. Hey, hey, hey, Segundos me, so afuera, boxeo, planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales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 Bien, continuamos en esta edición de Boxeo Planeta, una edición realmente especial para, para toda la gente del boxeo y por supuesto para quienes eh, lo hacemos habitualmente y eh, forma parte de nuestro equipo que es Santiago 7K, a quien mucho le agradecemos. Quiero recordarte, entre otras cosas, que eh, va a combatir en las preliminares Fabián Maidana, hermano del chino, frente al norteamericano Jared Thier y por supuesto le vamos a preguntar acerca de alguna referencia a Damián Casino en la próxima entrada. Eh, obviamente eh, Nosotros estamos eh, muy, muy, muy pero muy ansiosos eh, Si vos tenés La información De lo que sucede eh, A través de distintos medios eh, La conclusión es una Que el favorito es nada más y nada menos Que, que Floyd Mayweather Pero bueno, eh, peleas son peleas Suele decirse en la jerga Y también, por utilizar el lenguaje del boxeo eh, Puede existir la posibilidad de que en 12 vueltas el chino pueda aprenderlo ¿eh? y por ahí, por la vía del sueño, del cloroformo, de la vía rápida o del knockdown, se dé la posibilidad del triunfo de nuestros compatriotas Quiero recordar que hay un grupo que se llama Gualgeba, eh, donde un amigo, Jesús Aguirre, es uno de los integrantes, ...que van a participar en una chamameseada de esas realmente buenísima ...el Festival del Amigo que se hace en Gallareta, Santa Fe, el día 11 de octubre... ...pero el día 12 van al Festival del Chamamé en Margarita, 12 de octubre... ...de donde es oriundo Marco René, el chino Maidana... ...abrazo grande para Jesús Aguirre y para todo su grupo de Igualgeva... ...como así también sé que del otro lado debe estar Roli Cañete... Debe estar a lo mejor eh, Vicky Bustos a quien le dé una remera que quedó en la mesa de trabajo en el último combate donde en forma brillante conquistó el título eh, y por supuesto que estamos también agradeciendo la presencia del otro lado de todos quienes de alguna manera nos acompañan desde siempre, como Aníbal Boge como Enrique Sánchez eh, y que todos están ansiosos y cada uno tiene su vaticinio acerca de, de qué es lo que puede pasar con Marcos René el Chino Maidana, a mí me da la sensación de que debe haber también habido un cambio en la preparación física, eh, Raúl Robles mexicano, reemplazó a Arisa y tal vez alguna que otra eh, modificación en, en, en su entrenamiento puede haber contribuido a la mejora y por supuesto esto que tiene que ver con el recorrido de los golpes las distancias como achicarlas y de qué manera tratar de evitar esa zurda tan peligrosa que tiene Floyd Mayweather esa cintura inmejorable y ese boxeo que le nace desde su, desde su baile desde su ritmo desde sus piernas este, cómo hacer para, para cortarle los ángulos achicar eh, en la medida justa para poder eh, conectarlo de manera mucho más perfecta y prolija de lo que lo hizo en el primer combate el esfuerzo de Damián Casino de estar en Las Vegas eh, tiene que ver con, con la respuesta a, a, a que es un hombre de trabajo y a que tuvo todo el apoyo de la familia saludo a Guadalupe su esposa a José, su hijo, a Alma y por supuesto a, a, a su papá y, bueno, y a toda la, la familia y amigos de Damián Casino eh, quiero también señalar eh, que agradezco mucho a Pablito Gavira Como lo dije, de Radio del Plata eh, 175 Y también a Víctor Timoneda Que en la última jugada Del ET3 tuvo la posibilidad también De sacar a Damián Casino Con informe de Las Vegas Esto Es una gentileza eh, que le damos a la gente del ET3 porque sabemos que eh, esta vida es una ida y vuelta la palabra que siempre utilizo no es nueva usted la conoce, se llama reciprocidad te reitero, si querés dejar un mensajito como están apareciendo algunos eh, hacelo a través de él 0341-156-16-8686 reitero, 0341-156-16-8686 Estás en Del Plata, 107.5, Boxeo Planeta, edición número 166. Antes que llegue la venganza será terrible con el extraordinario y talentoso Alejandro Dolina y su grupo de trabajo. Seguimos en Boxeo Planeta. Por supuesto que también hay boxeo en Mendoza, se va a presentar este Jonathan Barros, esto tiene que ver con una emisión que habitualmente hace torneos y competencias a través de boxeo de primera, gente amiga que se ha redistribuido las responsabilidades en función de que gente que ha viajado a Las Vegas y también por supuesto eh, agradecemos y mucho a nuestro amigo Nico Samuilov que habitualmente brinda información y también a Marcelo González, nuestro amigo, ha sido entrevistado por Boxeo Planeta, que tiene que ver con Combate Space, porque viene por Combate Space también toda la emisión de la velada del día de mañana. Eh, estamos en Boxeo Planeta y, por supuesto, estamos esperando el contacto nuevamente con Damián Casino y creo que ahí está. ¿Estás ahí, Damián? Sí, Luisito, normalmente en el aire de Las Vegas, estábamos tratando de acomodar un poquito el equipo de grabación para, bueno, otorgarle a los oyentes algunas de las palabras de las diferentes personalidades que han pasado y nos han dejado su parecer en, en Boxeo Planeta eh, que le agradezca desde aquí de Las Vegas el apoyo a mi familia, a Guadalupe a José, a Alma que me están escuchando el saludo inmenso, los extraño mucho, ya nos vamos a estar viendo eh, desearle suerte también a, a Josué, vos sabés que él está bueno, eh, jugando para Rosario Central y, y va a estar eh, convocado. Es decir, que, bueno, le mandamos un, un saludo grande a toda mi familia en general. Muy bien. Eh, eh, si vos querés, sí. eh, te puedo dejar la palabra de Seba Contursi. Cómo no, cómo no, auspiciado por Olimpia Deportes de Mendoza 1028. Ah. El equipo que la vez a subir un poco fechado, se percibió de sacar la ventaja de su pertenencia física y no resultó como Así que volvimos a los que el tiempo más leve, más frágil, que que después de que se le vea el se tanto de en una mano, sino trabajar los brazos alta para para si también una que lo ¿no? Sí, lo que pasa es con este tipo de jugar para y que estar en una condición impecable, pero por ahora es la única de no decir que Bueno, muchas Bueno, Luis, ¿salió bien el, las declaraciones de Conturti? La, en líneas generales creo que quedó clarito que había que corregir algunos detalles que no eran menores para contrarrestar la, la, la velocidad y que por supuesto tenía que ver mucho también con el peso y ajustar los golpes eh, de manera que tenga el recorrido apropiado eh, para marcar puntos, porque muchas veces la gente dice eh, pero cómo ganó fulano, Uno ganó un mengano, si tiró más. Eh, sí no puede tirar mucho, lo que pasa es que la diferencia entre el golpe neto, que vale para la tarjeta y el guantazo, hay una diferencia enorme y creo que se ha estudiado mucho eso, Damián. Sí, sí, lo es que, lo que decía con Tursi, sí, han tratado de ajustar eso para ver si en esta, en esta oportunidad tienen la posibilidad de, de estronar a, a Mayweather, es difícil pero no imposible, lo que están muy confiados, Robert García también lo, lo ha manifestado, uh -huh. están confiados eh, están concentrados Y eso no es poca cosa. Si vos crees, eh, Luis, tengo palabras para Boxeo Planeta también de Joe Cortés, eh, el mítico. Ah, sí, señor. No me digas que lo viste. A, a ver, yo ayer lo vi que estaba sentadito en el Hard Rock, eh, ¿puede ser hotel? En, en la pelea de Cuellar, ¿estuvo? Sí, señor. Estuvo en la pelea de Cuellar y hoy eh, tuvimos la posibilidad de charlar un, unos minutitos en sala de prensa en el MGM. Eh, te dejo con Joe Cortés. Muy bien, Marcelo Vidriera anuncia esta nota. Ya, ya lo ponemos en el aire. Muy bien, no voy a decir que Joe Cortés se peine porque está rapadito. Probablemente, Vicente, bueno, le pegar todo Sí, Luis, eh, estamos eh, tratando de conseguir la, la, la nota que habíamos grabado con, con Joe eh, te decía que, que, que aquí se vive un ambiente eh, no tan favorable a, a, al chino, porque por supuesto sabemos que Roy My Weather es favorito y, y bueno, eh, es lo que se vive aquí también en Las Vegas, ¿no? Anoche tuve la posibilidad de ver a un muchacho que vos y yo y unos cuantos del ambiente del boxeo tenemos, le tenemos cierto recelo que fue Tony Wicks. Menos mal que la pelea fue corta, porque eh, en realidad es un muchacho que no, no, no anda muy bien en su trabajo. ¿Compartís Damián? Sí, sí, sí. Ahí te paso eh, con la, el informe. Bárbaro, no por que venga especial dirigida Producción Planeta con Rosario Santa Argentina. ¿Cómo estás de eh Bienvenido a Producción Planeta. Aquí un placer, estamos de nuevo en las Vegas, una pelea muy importante para Argentina. El estilo mañana tiene por para esa pelea y el también también también y viene por ciento de y de cara, y viene cómo que se puede la pelea? Que su un oxígeno de toma y y salir a buscar el combate, podríamos pensar que podría tener chance de conmoverlo a Floyd. No tiene chance de que la gente, Razón que tiene con más confianza en este combate. ¿A cuánto sabe que si no es tan difícil la PC, ¿quién le va a buscar más confianza a Taitana, Luna? ¿A cuánto que tiene que que que de la primera pelea, yo pienso que eso lo mucho más para el combate, pero el Minecraft también sabe que tiene que venir súper preparado. que la primera pelea es una pelea súper interesante así sabemos que ahora también lo conoce el chino mayana y que probablemente intente bueno despegar todo su boxeo y como he bien dijo dejarle también tener de un ¿no? Exactamente, ahí hubo el vehículo que iba y... sí, a ganar las vías rápidas, y el va a venir con más rapidez o sea a la distancia, no fue antes de que estén quitando, ahí no lo salió porque la suelda, que fue una primera emplea, ahí no lo hizo más castigo. Después de ser puestados, a la primera pelea, salió de las cuerdas y ahí fue que fue un poco mejor, y yo creo que si el vehículo... Pues, pues, pues, estos como el de la y, y, y, y. yo digo que en la primera en la primera pelea eh, ya visto que trabajar trabajado bastante sabiendo de que eh, Buenos se es, tiene... La maña, y, del ring. Y, y, y, y en este caso también el chino con esto es el tipo de dominio eh, como tendría que trabajar el árbitro en, este, en esta segunda oportunidad llamando la atención poniendo, poniendo respeto de entrada para que se dé una pelea limpia bueno la primera tercera es el de Kenny es un refuerzo que tiene mucha mucha experiencia tiene qué gusto que se ha dado amigo. Bueno, salió bien. El... Eh, sí, sí, no, pero además está un poquito con nosotros, eh, me dio esa sensación, vos qué opinas? Sí, sí. ¿Eh? sí, sí por supuesto, eh, es lo que decía, que, que quieren que las cosas se den para ambos pugilistas uh -huh. que haya eh, parcialidad de parte del árbitro y eso no, no es poca cosa, ¿no? Eh... Obviamente que todos los que nos están escuchando y saben mucho de boxeo, entre ellos Enrique Sánchez y demás, cuando vos dijiste yo de cortés y le hiciste la entrevista, eh, viene a la memoria que ha sido el tercer hombre en el cuadrilátero de grandes, pero enormes combates en distintas categorías con, con grandes figuras, con figuras realmente rutilantes del boxeo mundial. Así que bueno, ha sido... Eh, un, una, un hallazgo que puedas este, conversar con él. Eh, quería comentarte, ¿tuviste posibilidad de, de, de charlar con, con Sergio Martínez, que tenemos entendido tiene que esperar los estudios para decidir si sigue o no en el boxeo? Sí, eh, ya te dejo con, con palabras de Maravilla Martínez para el equipo de boxeo. ¿no? ¿Qué, ¿Querés presentarlo vos? ¿Quién, ¿Quién te parece? A ver, la lógica, digamos. No hay, la verdad es que no es no. que también que tratar de, de llevar, digamos, la ciencia contemporánea, se resuelve el cáncer, pues a mí me entonces no es lógica. Pero me voy a tratar de llevar el más percado que suyo a que sea es una lógica, que sea una ciencia exacta, que sea matemática pura. Pero cuando un pedagogo como Maidana, todo eso puede terminar en una estatística de cuanto ayer sentimos el diseño a de literación por parte de la web pero creo que la la no es la estadística creo que es la estadística que no es la estadística esta ha sido la palabra de de Sergio Maravilla Martínez ¿llegó bien a estudios centrales? Sí, eh, quiero destacar dos cosas eh, que me parecen importantes, dos de los términos de las palabras que utilizó. Una, eh, en un suspiro puede terminar el combate si, si conecta como corresponde y como puede y como sabe el chino Maidana. Y lo otro, que está vinculado a las estadísticas. Eh, bueno, esta nota fue presentada por FAS SRL, la última que hiciste con, con Sergio Maravilla Martínez. Eh, ¿Te, te voy a dar... Saludo una despedida de Sergio Maravilla Martínez para Boxeo Planeta Luis. Ah, bueno, también ese lujito te diste, bueno. A ver, escuchemos. Martínez, y, bueno, chicos, no va a Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, sí, pues, después Planeta de Rosario, Santa ¿no? Fe, Argentina, la provincia del padre, Carlos Montón del giro, sí. más nada, chicos, la patuta para semana Bueno, son los lujos los lujos que se da Damián Casino ahí en Las Vegas y los que va a traer seguramente para programas posteriores Bueno Luis y para ir cerrando ya aquí mi paso por Las Vegas eh, por supuesto el, el abrazo grande a, a todo el equipo de Boxeo Planeta en Rosario eh, a vos, a Santi Cetecase, a Soledad Santochi y bueno al director de la emisoria Alberto Lotur y por supuesto te voy a dejar con las palabras de justamente el hombre que va a tener la, bueno, la autoridad máxima es Mauricio Suleiman, el presidente del Consejo Mundial de Voxeo, ah, con algunas palabras para Boxeo Planeta. Perfecto, yo antes de, de, de escuchar... Yo uh soy -huh. con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. don Mauricio Suleiman, uh -huh. y se le la, la bienvenida. ¿Cómo está Mauricio? Muy bien, muy bien, bien. Bien, eh, obviamente también auspiciado en este caso por, por Olimpia Deportes. Eh, Damián, eh, lo que más me interesa es que, que sigas disfrutando, que te sigas empapando de esto que, que te gusta con pasión, de lo que tantas veces hemos charlado. Eh, me siento realmente al lado tuyo y vamos a compartir la emoción de, de mañana a la noche y que por supuesto... Que esto tenga que ver también con la confirmación, la consolidación de que Boxeo Planeta ya eh, es parte de todo el periodismo de la especialidad. Eh, tenemos un lugarcito ganado a favor de trabajar sin prisa, pero sin pausas, y a partir del respeto. Y por eso vos estás allí. No es fácil acreditarse, y mucho menos en los Estados Unidos, para estos eventos de alta competencia, como es en este caso el boxeo. Así que yo te, te agradezco muchísimo el esfuerzo. Eh, pero también quiero que disfrutes, eh, que comas algo rico, que, que salgas a caminar como lo hiciste con nuestro Yuria, y que por supuesto ah, que... A comer con el amigo, Ahora me voy a comer con el amigo y... Osvaldo aquí. que. Bueno, dale, dale un abrazo muy grande a Osvaldo, y agrade... decirle bueno, que le agradezco yo en nombre de Boxeo Planeta, que, que bueno, que te haya abierto las puertas de, de su casa, y que por supuesto que cuando alguna vez venga Rosario, seremos recíprocos con él. Por supuesto. Bueno, Luisito, el abrazo grande a la distancia, seguramente nos vamos a estar juntando la semana entrante. Así es. Eh, y bueno, y, mí, y... como siempre, eh, qué lindo que es tener el Museo Planeta y, y habernos podido juntar para realizar esto y, y realmente estar aquí es un sueño compartido. Sí, señor. Realmente nos vamos a estar disfrutando en una charla de café o compartiendo seguramente una comida. Sí, señor. Y no, no te olvides que cuando regreses eh, la próxima parada, eh, o es el Club Ciclón, o, o es indiscutiblemente, será Villamaría, me parece a mí. Sí, sería, sí, ¿Eh? sí, vamos a estar haciendo transmisión el día 19 desde Villamaría, y ya lo vamos a comprometer a los amigos Valdo, que nos va a, lo va a escuchar a través de, de internet aquí. <risa> Bueno, bueno. Eh, por supuesto que... Sí, decime. Y el saludo para, para todos ahí en el pisto. ¿Cómo no? Eh, me gustaría... Bueno, le vas a sacar una fotito, no vamos a sacar una fotito los tres y vamos a ir a compartir un asadito o una pizza con Santiago Siete te case, que tiene un estilo muy, muy parecido con ese pelito rapadito. Yo creo que está más rapado que, eh, que Maidana, que, que le, le cae bien al amigo. Abrazo grande sí. para vos y la gente que te rodea. Abrazo, gran. ¿Eh? Abrazo grande. Eh, bueno, amigo, sabe que lo quiero mucho, es Damián Casino, mi compañero desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, en la cobertura de una de las grandes peleas de los últimos tiempos. Freud Mayweather, Marcos René, el chino Mayrana, el oriundo de Margarita del Plata, 107-5. Vamos con Santiago. Cosas imposibles. Cosas imposibles. Muy bien, hacemos un repaso en lo que tiene que ver con el pesaje. El chino Maidana pesó 66 kilos, 228 gramos, es decir, 146 libras. Y Floyd Mayweather, 66 kilos, 451 gramos, 146 libras y media. Se dice que la voz de Jorge Rojas y los tequis serán los eh, encargados de nuestro himno nacional. Que estará también acompañado por el chaqueño Palavecino. ...que, no sé, en una de esas hace vigas con Justin Bieber... ...o en una de esas actúan juntos, uno nunca sabe... Eh, ...se calcula que entre 500 y 700 argentinos... ...van a ser acompañados por los mexicanos... ...que van a estar del lado, están del lado de Marco René... Chino Maidana... ...va a estar presente mucha gente del boxeo... ...mucha gente del mundo del espectáculo... ...por supuesto que va a recabar más este, notas... ...Damián Casino al respecto... Eh, ...va a estar presente también Sergio Gabriel Maravilla Martínez... ...que espera los estudios en Nueva York para luego revalidarlos en España y a partir de ahí decir si sigue o no en el boxeo. Él en realidad se quedó, como decimos habitualmente, con la sangre en el ojo porque no tuvo la inmensa suerte de darle la satisfacción al pueblo argentino de un cierre realmente más importante del que tuvo. En las preliminares, bueno, hay mucha riqueza de presencias en el espectáculo de mañana, pero nosotros destacamos la de Fabián Maidana frente al norteamericano Rajet eh, Jarrett Tyr, para ser más precisos. ¿eh? Eh, otra de las cosas que queremos señalar, que es el hecho de que las apuestas favorecen, en este caso 6 a 1, sobre el chino Maidana y que se bifurcan en distintos Recorridos tienen que ver si la pelea va a los puntos, si la pelea es por no cabo en la primera vuelta, si favorece, digamos, por puntos a Maidana o por puntos a Freud Mayweather, o si es Freud Mayweather en que gana por este, la vía del cloroformo. En lo que tiene que ver con la información general, debemos señalar en que es muy importante el hecho de que no haya dos y tres, porque Lucas Martín Matisse hizo lo suyo y ganó de manera contundente y José Escobar ayer hizo lo mismo ¿por qué no el chino Maidán en esta oportunidad? Eh, en la categoría a ver, está confirmado que el día 22 de noviembre Manny Pacquiao va a verselas con Chris Alguieri en la categoría Welter eh, este es un chico que tiene eh, es de madre argentina así que bueno Manny Pacquiao, Chris Alguieri es una pelea que ya está eh, confirmada eh, Bernard Hopkins con Sergey eh, Kovalev también está eh, confirmada otro eh, combate que puede resultar más que interesante es el 18 de octubre será entre Genadi Golovkin y Marco Antonio Rubio eh, por varios títulos Lo, esto de los interinos realmente no me gustan nada por su parte van a unificar eh, Pluma, AMB Nonito Donaire o Nonito Doner como a usted le guste eh, con, con Nicolás esto va a ser el 18 de octubre y por supuesto que Alfredo Angulo eh, James de la Rosa lo van a hacer el mediano categoría 10 vueltas va a estar eh, John Molina Junior frente a Humberto Soto esto va a ser obviamente en Las Vegas va a estar Miguel Vázquez con Mickey Bay título ligero FIP va a estar Leo Santa Cruz y, y Manuel Román es decir, eh, un programa de alto nivel el máximo nivel que uno pueda pretender en lo que es el boxeo Quiero dejar el saludo a todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y Gran Rosario. Eh, por supuesto, siempre estamos dispuestos a difundir todos aquellos acontecimientos que ellos consideren que son importantes. Las puertas de Boxeo Planeta están abiertas. Y cuando vos querés, en el transcurso de la semana, interiorizarte sobre lo que sucede en el mundo del arte de pegar y no dejarse pegar, www.boxeoplaneta.blogspot.com ...de Damián Casino, analista de sistema. Y por supuesto, si Damián Casino se defiende con el inglés en los Estados Unidos... ...tiene que ver con los cursos que le debe haber dado Guadalupe, su esposa... ...que es profesora de inglés. Eh, también quiero señalar el hecho de que es probable que podamos ir a Villa María... ...porque ahí Mario Arano eh, va a generar un, un espectáculo realmente importante... O me parece que lo que lo confirma es Pedrito Dáquila, Pedrito Dáquila de aquí de nuestra ciudad, nuestro amigo, tal vez sería el organizador, él ¿eh? nos dijo en un principio que, que lo tenía casi todo cocinado, a mí me parece que lo hace Pedrito Dáquila Y va a estar Omar Andrés Narváez y Orocuta. Ellos tuvieron la posibilidad de pelear, de combatir y de hacer realmente eh, una pelea que atrajo y mucho en el Estadio Luna Par, allí de Corrientes y Bussar. ¿eh? En el Palacio de los Deportes de la República Argentina, una de las catedrales que tiene el boxeo del mundo. Pequeño separador con... Tenés un poquito lo que tengas, ¿eh? tango, eh, si tenés alguna guaracha, si tenés una zambita, si tenés jazz, pop lo que se te ocurra, Santiaguito, y volvemos. We will now do the National Anthem, but you needn't rise. And now, the end is near And so I say the final curtain My friend, I'll make it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full Traveled each and every highway and More, more than this I did it my way I've had a few But then again Too through Without exemption I planned each charted te toca si te toca perder o tal vez empatar nadie duda que sos un hombre que viene de una familia humilde que el esfuerzo es tu bandera que en la esgrima pugilística tendrás limitaciones pero la potencia de tus puños nacen en tu corazón Pase lo que pase Siempre Esperaremos Que levantes los puños Y desde Boxeo Planeta Edición número 166 Nos despedimos Antes De Alejandro Dolina En la venganza Será terrible con algo que me gustó siempre, porque me pareció que tiene que ver con la vida de cada uno, la vida de los pueblos, esta hermosa vida a pesar de todo, sino sí, hasta la victoria siempre. So Not in a sharp way. No, no, not me. I did it my way. For so what is a man? What has he got? If not himself, then he has not got. Resumen de la medianoche. Temperatura 15 grados, 3 décimas, humedad, 68%. Comienza a regir el plan ahora 12. Se trata del programa impulsado por el Ejecutivo para fomentar el consumo, financiando las compras en 12 cuotas sin interés. El gobierno llegó a un acuerdo con las automotrices para el abastecimiento del mercado local. El Estado proveerá de 100 millones de dólares mensuales a las compañías para la importación de piezas. A cambio, las terminales van a acelerar la entrega de unidades y no suspenderán a más personal. La presidenta se reunirá con George Soros el 22 de septiembre en Nueva York. Se trata del financista que demandó al Banco de Nueva York por retener el dinero argentino depositado para los holdouts. El costo de vida tuvo un incremento del 1,3% en agosto. Así lo reveló el índice de precios al consumidor urbano elaborado por el INDEC. El número de queer será incorporado a los DNI. El director de la ANSES Diego Bosio, y el ministro del Interior Florencio Randazzo presentaron el convenio entre ambos organismos. La justicia citó a Luis Barrio Nuevo. El líder de la CGT Azul y Blanca deberá declarar el jueves 18 por asegurar que los conflictos en el país se van acelerar a fin de año Continúa la búsqueda de Melina Romero La chica que desapareció en un boliche de San Martín Se realizaron allanamientos Hay tres sospechosos detenidos Y hoy retoman el rastrillaje en el Arroyo Morón Separaron de la Metropolitana a Los dos policías que intentaron robar una financiera en el microcentro Los efectivos policiales habían sido detenidos Junto a dos cómplices Tras un tiroteo en plena peatonal Lavalle Yahoo reveló que la Casa Blanca lo obligó bajo amenaza a colaborar con el ciberespionaje. La compañía de Internet denunció que en 2007 el gobierno norteamericano le prometió una multa diaria de 250 mil dólares si no le entregaba datos de sus usuarios. El presidente de Francia visita a Irak en apoyo al nuevo gobierno. François Hollande le prometió a su par iraquí respaldar a Estados Unidos en las operaciones militares contra el Estado Islámico. Fútbol. Comenzó la séptima fecha del torneo de primera división. Defensa y justicia le ganó en La Plata, gimnasia 2 a 0. Tenis, Copa de... Argentina empata 1 a 1 la serie del repechaje ante Israel. Leo Mayer le ganó a Barbotzer, pero Carlos Berloc perdió con Dudicela. Hoy en dobles del Bonis y Ceballos se enfrentarán a Erlich y Ram desde las 12.30 de Argentina. Boxeo. El chino Maidana tendrá su revancha con Floyd Mayweather. El argentino y el invicto defensor pasaron con éxito el pesaje y combatirán mañana en el MGM Gran Arena de Las Vegas. Mundial de volei. Argentina enfrenta a Italia. Ya sin chances de pasar a la siguiente.